Tenebre neix al març de 2007 al Bacete, de les cendres d'una altra formació, després del seu primer treball autoproduït igual que el segon, els primers tenizes, i de girat durant dos anys, tenen el seu segon treball, Miserere Novis, que actualment estan presentant per tot Espanya. Avui divendres 22 de gener la Sala Bigut acull el seu concert a Barcelona i estem amb tots els membres de la banda per conèixer un, una miqueta més a Lux in Tenebre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Empecemos con un poco de historia de la banda, de dónde surge y sobre todo, me interesa mucho el nombre de la misma. Pues bueno, primero vamos a hablar un poquito de los orígenes para aclarar así. Venimos de una antigua formación que se llama Silvania, que disolvimos por problemas personales con uno de los miembros y retomamos todas las canciones, pero no retomamos el nombre así. De hecho Cenizas se llama así porque son las cenizas de lo que queda de la banda, son las antiguas son las antiguas canciones de, de nuestra antigua formación. Y bueno, pues, como queríamos cambiar de nombre para olvidar los malos momentos y demás historias, eh, propusimos una serie de nombres y al final por votación salió Lux et Tenebre, que es de un, de, un, de un salmo, pero como la gente no decía que era muy difícil de pronunciar, pues se quedó Lux in Tenebre. Tenemos raíces muy latinas, sí, sí. ¿Y el latín por qué? latín por qué? Pues... El... ¿Por mis oh, serenovis? ¿Misterenovis mi sereno, es el libro me, me refiero. Que raíz de la canción, eh, pues, más o menos como llevaba ese nombre ya en latín, pues decidimos tirando un poco por ahí. Ah, una cosilla, que no tenemos nada que ver con los Silvanas de Valencia, ¿eh? que quede claro que no, que no tiene nada que ver. Una que sí que me vais a contestar todos es la siguiente. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con la música y cuáles son vuestras influencias musicales? Ya que tengo el micro yo, pues mi primera influencia que me acuerde de música fue Franco Bateato, que lo ponía a mí para todas horas. O sea que... ¿Franco Bateato? sí, sí. Y... mola. No, y luego pues lo típico, oye la música que te ponen hasta que te das cuenta un poquito lo que te va gustando y pues empiezas ya con el rollo metalero y pues, ya parece que es lo que, te, lo, lo que más te gusta, ¿no? Te ¿Y tú? Pues yo empecé, pues, me ponía heavy y tal y a partir de ahí pues ya la verdad que empecé en esto por pues, casualidad, prácticamente <risa> porque empecé en un grupo ahí que no era ni serie ni nada y al final pues mira, estoy con esta gente que... Algo, algo... Yo empecé... Mi primer contacto musical fue con el piano a los tres años, antes de ir al colegio, e iba a una academia, la academia cerró, y resulta que como tenía poca edad para entrar en el conservatorio, pues no podía entrar, y mis padres ya, pues como que... no me hicieron mucho caso al piano, y ya fue por platicar ahí, pues como todos, de cantar en la ducha, que dice hostia, pues... pasa que no lo más, a ver qué pasa, como lo veo como cantante. Y directamente ya como banda fue con José Manuel, empezamos y dijimos vamos a hacer un grupo y tal, y resulta que a lo cazaron en lo que hemos dicho antes en un cantante y un teclista y dijeron, no, pues, tío, ¿te vienes? Y dije, no, claro, no voy a estar en, en ningún lado. Y directamente fíjate, yo si venía a pues, visitar José Manuel y yo pues, como unos siete o sea, por año, desde bachillerato, dije fíjate. Eh, os paso con Alex. Pues nada, yo empecé, la verdad, que también bastante pequeño, porque mi abuela es profesora de música y ha sido ella la que me ha inculcado. Desde pequeño me preparó ella para entrar en el conservatorio, después hice el grado elemental y el grado medio de conservatorio. Luego estuve estudiando, he estado tres años en Madrid, estudiando en una academia privada. Y lo del mundo de los grupos ha sido pues porque dista mucho de lo que es un conservatorio, de la música clásica, y interesa. O sea, es algo que... Es otro mundo la música, entonces, pues... Me interesé por ello y he tocado otros palos y al final estoy con estos perdidos del mundo. Perdidos de la vida. Bueno, yo soy José Manuel, One Time. <risa> y nada, yo empecé a, empecé a empecé a tocar la guitarra a los 16 años. La música que siempre me ha gustado de pequeño y todavía me gusta es el power metal. Empecé con, con lo típico, con el grupo que casi todo el mundo empieza en España, con Mago Luego me gustó mucho Rhapsody, me gustó Edgay todo ese tipo de, de bandas del género más, más heavy y bueno, pues ya me fui diversificando un poco y conocí a, a más en Bachillerato, como ya he dicho, y propus, le propuse entrar en Silvania cuando a mí me llamaron y bueno, pues, pues hasta aquí, hasta que hemos llegado. <risa> pues, yo soy Sergio y yo empecé eh, siendo mi madre profesora de música desde pequeños o a mi hermana de mí nos, nos metió a aprender teclado con un órgano que tenemos en, con una profesora particular y tal, pero no, no cojo las cosas y pues en general la música la tuve un poco apartada desde que era joven, pero de repente mi hermana me empezó a inculcar música con la típica, Mago y Escape y todas estas cosas, hasta que ya poco a poco me di cuenta de que me gustaba y empecé ya pues eso, a interesarme por más grupos, Metallica y John Maiden, bueno, también un poco los típicos. Y un buen día decidí coger la guitarra de mi padre, española que tenía, y empecé, ahí ya surgió mi interés y pues el contacto con la banda fue porque lo conocía por un lado por otro, a varios miembros de la banda y surgió la, a la vacante y, y me dieron la oportunidad y así fue todo Tanto para vuestro primer disco Cenizas como para este segundo y para las giras os lo habéis montado todos vosotros ¿Cómo es la experiencia de controlar todo el proceso? Pues en un principio la, la necesidad hizo que <ríe> que al principio de, de los tiempos cuando estábamos con nuestra primera formación decidimos grabar una maqueta y compramos pues lo básico y necesario para hacer un pequeñísimo, pequeñísimo estudio. Y con eso grabamos una maqueta que vamos, obviamente sonaba completamente horrible, era como pegarle a un gato con un zapato, pero bueno, la, la cosa fue mejorando y ya en Lux Inténbre pues cuando quisimos grabar Ceniza mejoramos un poquito el estudio y pues Casi siempre hemos ido un poquito a, a rastras de que siempre hemos tenido pocos medios económicos, siempre hemos tenido que ir apañándonos con lo que con lo que hemos tenido. Y bueno, pues surgió, la, surgió el hecho de que yo empecé a aprender de producción musical y tal, luego también, debido a mi carrera, pues aprendí un poquito más. Y nada, pues eh, así se fue configurando el estudio, hasta Miserere Nobis, que es el último disco que hemos grabado también en, en nuestro estudio, Metal ¿Mirror? Mirror. <risa> Mirror. Seguro que, eh, que habrá miles de anécdotas. De, ¿De la grabación? ¿De la grabación, la gira? Sí, de, de, la, de la grabación del Metal Mirror yo lo más importante lo definiría como la Metal Fiesta, que es lo que va entre la Metal comida y la Metal grabación de la tarde. porque Y el, y el gato que tiene José Manuel en su pueblo, en su pueblo que en mi caso se pasaba por encima los teclados, pisando las teclas, era bastante gracioso. Además es muy pequeño, graciosísimo. Sí. Es un gatito pequeño, sí. Pues, nada, eh, en general... Lo grabamos todo en plan estrés este este verano, eh, fuimos, a, fuimos a mi pueblo, un pequeñísimo pueblo de, de La Mancha, y allí y allí hicimos, todo. hicimos todo, además en plan string, porque no tenemos tiempo. ¿Cómo os lo montáis a la hora de escribir y componer los temas? ¿Participáis todos? ¿Alguien lleva la voz cantante? El eh, cantante soy yo. <risa> pues... Pues nada, como digo muchas veces, pues parece que no, pero banda a nosotros, incluso... Yo creo que mandan ma mayores siguen componiendo con el famosísimo programa de Guitar Pro 5.2, yo tengo el 5.0. Pero... Y, y lo he visto pues sobre todo con Manelillo, llegamos a loca con unas canciones hechas y con un 70%, 80% y cuando llega pues cada uno por el gráfico que es su instrumento, todo el mundo tiene libertad para componer, lo que pasa es que pues eh, oh, pues porque un por poco del este Pues José Manuel los que más tiempo estamos Pero eso que nada nadie tiene prohibido componer y y a la hora de lo dicho de tocar las canciones pues siempre cada uno le da sus huellas, esto no me gusta, esto me gusta más así. Y ya está, pero en base pues eso, a probar cosas con el programa, a ver cómo suena así y como a uno le gusta más o menos la lleva al local y ya entre todos pues quedamos por más. ¿Y que nos contáis en vuestros temas? Pues... ...os deja no caer mucho río... ...pues, pues nada, pues sobre todo yo en las letras cuando las escribo... ...yo soy muy pesimista respecto a la humanidad y tengo una crítica muy social... ...y todas las letras, incluso a la capacidad de las que no he no escrito yo... ...hablan de, pues de todos los problemas que hay en el mundo... De, ...desde el poder de los políticos hasta el maltrato de género... El, ...la soledad de las personas... Eh, hasta, por ejemplo, el, el título que da nombre al disco, que es Miseronovic, que va sobre sobre Prometeo, que fue el único que dios mítico de, la, de Grecia que ayudó a los humanos y por ayudarles sufrió el castigo de... ¿Qué? Era un tritón. Oye, perdón. Era un, tri, era un, tri, era un tritón. <risa> y nada, y eso, que pues, críticas sociales con en plan de a ver si... Para intentar abrir un poco los oídos a la gente y que se para empezar un poco en lo que hay en el mundo y a ver si podemos entre todos cambiarlo y no seguir pues, a nadie que nos controle sino nosotros mismos poder forjar nuestra propia vida Fins demà! Yeah En estuvisteis dos años de gira y ahora estáis promocionando Miserere Nobis. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente? En eh, el gran problema que tuvimos es que al venir de la banda, se volvió, veníamos sin batería. Entonces estuvimos mucho tiempo, casi un año cerca de un año, con el trabajo hecho, podríamos decir, porque las canciones estaban ya hechas, pero totalmente parados por la imposibilidad de tocar en directo. después las canciones esas se renovaron. Eh, y al final, actor de que ensayar y ensayar para nada, entre comillas, para no tocar. Pues Tomás decidió dejar no el teclista en aquella época y cantante, dejar el teclado, ponerse batería y cantante. Y así estuvimos dando alguna, los primeros de Cenizas, estuvimos dándonos así. Y, y por pues nada, y luego ya llegó Toñín, por suerte, se metió. Eh, sí, estaban desesperados, si sino... <risa> Pero eso lo que lo en secreto. <risa> Y nada, luego por suerte, por suerte la cosa está funcionando bien con Toñín también Y, y ya a partir de ahí, pues con el, el, el mito de Novi Con la cantidad de conciertos hechos, ¿alguna cosa graciosa os habrá pasado? Pues por ejemplo, hoy ha pasado una cosa súper graciosa Que nos hemos venido sin nada, nada, nada, bueno, solamente la caja de batería Y una baquetas, o sea, el batería solamente tiene caja y baquetas Hasta que ahora mismo si los compañeros de Nocterun y... como se...? Llaman? barobian No, no, varobian, no nos echan una mano, pues no tocamos. <ríe> o sea, por ejemplo, esta es una. Semana... Me han llegado voces de que habéis salido hoy mismo desde Albacete. Salimos esta mañana, nos hemos echado... Eh, sí. <ríe> nos hemos venido por la nacional, porque económicamente no nos llega con el con peaje. Así que hemos salido esta mañana con tiempo a eso de las 10 a las 11, para poder llegar justo ahora, a las 7 y media. Hablando un poco de música manchega, el año pasado hablamos con Niobet que acaban de fichar con una discográfica japonesa de Albacete también son los Ángelus Apatrida que acaban de firmar con Century Media. ¿Qué os dan de comer en Albacete para que salgan tan buenos grupos? Pues... Atascaburras un que se llama Atascaburras Atascaburras y Ajo Mataero Bueno, pues en general no sé creo que se hace muy buena música a nivel, en Albacete porque hay un montón de bandas Y es que eh, alguna, por un por, por, por decirlo así, tiene que salir bien. La verdad es que creo que la jornalista centinela, que se empezó a ver más, y luego Angelus Apátrida, pues ya yo creo que ahí la gente parece que mira un poquito más. O los que estábamos un poco ahí, macho, esto es complicado, decimos, joder, pero ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y pues parece que se oye un poquito más la gente. También te, te anima un poco el hecho de que bandas de Albacete eh, que, que hayan llegado lejos también también puedas pensar, joder, ¿por qué sí yo, no? Eh, también ayuda que hay una escuela de música, de, de música moderna en Albacete, que tiene bastante importancia, creo que casi, bueno, de hecho, to, todos, todos, todos, todos aquí menos Toñín Alex, eh, hemos, hemos estudiado, hemos estudiado al menos un, dos o tres años en esa escuela y, y o cinco años, o seis, por ejemplo, y se aprende se aprende mucha armonía, se aprende mucha música, no solo heavy, aprendes todos los estilos y también te ayuda mucho a, en tus composiciones y tal, la así. Ya, escuela de música. Hola, hola Jesús. Hola. Hola, Gusti. Hola, hola sí. Caragato. Hola, Caragato. Una pregunta que os quería hacer antes, los dos discos son cantados en castellano. ¿Habéis pensado en cambiar el idioma? Microsegundos. Se piensa. Microsegundos. ¿En, en latín? ¿Qué? Pues nada, sí, en... Yo había pensado en hacer recitado, recitados en latín. y, y Por ejemplo, Miserinovice, y se quedó ahí en el aire, pero no lo llegamos... No se, llegó, no se llegó a hacer. En inglés, sí. Precisamente, Alex, hace poco en un ensayo, dijo que por qué no en el tercer disco probábamos hacer... No hacer algo en inglés, pero sí intentar hacer un, un, el mismo disco. Lo pasa es que grabar en castellano y distribuirlo aquí en España y luego probar a a grabarlo en inglés y, y a ver si se podría distribuir por Europa, lanzarlo por ahí. A ver qué tal, porque yo yo opino, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, yo creo que sí, en que nuestro sonido es mucho más europeo que nacional. Y yo opino que si cantáramos en, in, en inglés, que a mí no me gusta el inglés, aviso, pero <ríe> si cantáramos en inglés y se pudiera hacer una promo europea, a ver qué tal diría yo creo que iría bastante, aquí nos va bien, pero yo creo que iría bastante mejor a nivel europeo que a nivel nacional. Y ahora una batería rápida de preguntas para conocernos mejor como personas, ¿perdisteis la virginidad musical con...? José Manuel y yo con la... Yo con un grupo de punky muy rastrero de Albacete, <risa> <risa> que se llamaba Esquizofrenia, nada más, nada menos. Yo empecé con un grupo de colegas, que los que empecé a tocar el bajo realmente, en la escuela de música, como ya dicho, donde aprendí, que se llamaba Axe Storm, Tormenta de Atos, un nombre ahí Y nada, muy poquito tiempo, de hecho Silvania, que es donde estaban estos compañeros nos echaban una mano por un problema de local que tuvimos para un concierto y tal, y de hecho debutamos en escenario con ellos también o sea que siempre hemos ido un poco ahí hermanados y al final, mira, al final hemos caído en Silvania y luego ya en Luxintenebre Yo empecé con un grupo que se llamaba eh, Little Satanic Chicken <ríe> que, bueno eh, un, buenos o malos cada uno es cada uno, pero unas risas nos echábamos Unas una risas ya no nos la quitaba nadie. Muy buena época, sí. Muy buena. Muy, buena. muy rica. Pues yo empecé junto a Tomás en, en Silvania, hace muchos años. Fue la, la primera formación que luego disolvimos y esa fue. Yo con los, antes, que con los que han mencionado antes, con Niobez, fue el primer grupo en el que toqué como teclista. Que luego su terminó. Para mí ellos siguieron. Y bueno, ahí están. ¿Cuál es vuestro grupo favorito? El, el, esti el estilo da igual, el, el estilo ya lo tienes, o sea, da igual, yo digo Mozart, o sea, es mi compositor favorito. Venga, toma, el 13 de febrero, solo a Riviera, gama Raid. Yo amo a Sepultura. A mí me encanta Sauron de Cádiz, a mí me gusta mucho Metallica. Evergreen. Molan mucho, no sé si los conoceréis, pero molan, molan. bajar sus discos, espérate iré hacer no, no, no. <risa> ¡Que no, que no! comprarlo qué broma. ¿Y vuestra bebida favorita? ¿Cuánto de limón? Viva. ¿Sólo puede ser una? <risa> cerveza y agua. Es que yo sin agua no sé vivir, y sin cerveza tampoco. Cerveza, por supuesto. Cerveza. Hombre, el agua, porque si no me muero, pero cerveza. Coca-Cola. <risa> Ninguno de vosotros me ha dicho el calimocho. Ninguno. Yo creo que esto no es de Hemis, es de Punkis. Sí. <risa> creo, creo que he venido la pata. Igual, a nosotros nos gusta mucho y el programa se llama calimeta en honor a Heavy y al CaliMot. Hey, yo juro que, como me he puesto a dieta, yo ya no bebo cerveza en ningún momento. Bebo, bebo, bebo, bebo CaliMot y en Albacete le llamamos vinillo. Un colega yo, en vez de decir pídete un CaliMot, decimos pídete un vinillo. Una que costes. Chato Vino, que dice. te dice. Chato. Chato Vino. Una pregunta que es una chorrada, pero bueno, la pusimos en el blog como descripción de, de los que hacemos del programa y siempre nos preguntan por ello. ¿Cuál es vuestro número de pie? Pues yo creo que 46, según la marca, pero 46. <risa> <risa> Uy, iba, <muy> <risa> yo 41. A mí me miden entre 46 y 47. <risa> Milímetros. Yo 44. 42 41 y dos? ¿Cuarenta y uno y medio o cuarenta y y ahora, para terminar, nos gustaría saber cuál es vuestro tema favorito del último álbum de Miserere Nobis. Miserere Nobis. De hecho, tenemos un foro donde debatimos nuestras historias eh, privadas tal del grupo y mi nick es, es el nombre de la canción, mi canción favorita. Noche de Lobos. Me gusta mucho. Yo creo que coincido con Alex y Serenovis. Serenovis. Vieja. Gracias a ti. La canción más cojonuda en directo. <risa> <risa> Por el metal. <risa> pues, solo me queda desear un suerte en el concierto de hoy. Y si para me ver, podéis mandar un saludo, sea individual o colectivo, para los oyentes de Cali Metal. Venga. Claro, un, pues, saludo, un saludo. Que lo de la cerveza era coña. <risa> <risa> ¡Arriba Calimoto! Arriba. <risa> Cabo, no, saludo de todos los sin tenebre. Hola, mamá. A toda la peña de Cali metal. Y muchas gracias por oírnos y mucha metal para todo el mundo. Y si hay que luz. Y el que quiera tiene el disco disponible completamente en MySpace. En descarga directa. En myspace.com barra looksintenebre. Y libre? a partir del 1 de febrero en la web looksintenebre.com. Libreta todo color. Un saludo. Un, saludo, un saludo. Salud todos. Eh.